MUNDOFONÍAS fonías Słupun de Toulouse, jeryu de Saint Jean, słupun de Toulouse, jeryu de Saint Jean. Malvandulosa, wągólni na wark pomtulosa, wągólni de Saint Jean, de mío, jeryu de Saint Jean, tanjory de mío. Wągólni niżony na londyory, londyory, wągólni niżony na londyory, londyory. Rękun trejó danzo, kę danza bondan, rękun trejó danzo, kę danza bondan. Kametmasan danza ena garawa, kametmasan danza ena de Mio danza de nagava poba landeor der dera nagava poba landeor i dera dan mi mi touriendanto y de san sal trato galda de Kredy galant, tan dei man. te dogal ląda rondy ode, a we te dogal ląda mi i Mi dei dei Gadał, maszę przesprębong, kupisz semplanta, nori de nori de mál. Maszę przesprębong, maszę przesprębong, donde creó neotan, martire se ha saltado, con musa os gallan, martire la metaina, la metaina, bergalón de galán, con musa os nori de mío, con musa os nori de ma tiro 3 riban ma in burso tiro 3 Chug and no young, hotter, but pretty chug and no young. The party has the general, I think I'm going Hola, una vez más os damos la bienvenida a Mundofonías, este programa que se dedica a a navegar por las músicas más fascinantes de este planeta y alrededores y que tiene la suerte y el placer de poderos ofrecer músicas tan curiosas como esta que ha servido para abrir nuestra edición de hoy. Una combinación de músicos que vienen de territorio francés pero de tierras culturales bien diferentes, con su propia tradición, su propia música, su propia historia, su propio idioma. En concreto vienen desde Gascuña, en el sur, en la zona pineraica en Occitania y desde Bretaña, en el Finisterre en la, con esa lengua céltica que ellos, que ellos hablan pues esta colisión, esta combinación tan curiosa, se plasma en un proyecto llamado Face, Nos, Mock Face, con Z, Noz, con Z, Mock, con C una apóstrofe y una H Eh, así se escribe, pero siempre os remitimos también a nuestra página web mundofonías.com donde todos estos nombres tan curiosos y en tantos idiomas variopintos pues los encontraréis correctamente escritos para vuestra información y por si queréis seguir indagando en la música de estos artistas. Pues bien, se trata de un nuevo proyecto nacido de esta combinación de músicos, por ejemplo por la parte gascona están los músicos de la familia Artús, también conocidos por sus arriesgadas propuestas a partir de la tradición y como siempre que suena música de esas tierras, eh, aprovechamos para saludar a nuestros oyentes de Radio País, en tierras gasconas que nos escuchan y por extensión también a todos los oyentes que nos oís en México, en Alemania en Galicia, eh, a través de internet, en cualquier parte, pues un fuerte abrazo para todos vosotros aquí está Mundofonías con Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez y seguimos ahora con música italiana del sur de Italia, de Calabria la punta de la bota, ellos son Mismo Cavadaro y Cosimo Papandrea Arriva la notizia stamattina che Ciccio sa pugliu cu e Ciccio sa pugliu cu Fici lamuri l'amori tutta la giana puro mia vina stamattina kuru mia vina stamattina E tu malumari porti vai chiumazza, con sala come voi sempre cupuzza, con sala voi, sempre cupuzza. E chiadai sopra la pomara e scimmia chi manichini e muceni manesci, bacia, bene, paro di riccini, mutiene manesci faccia benu paro di ricchini. E via, na no, e via, tutta Napoli cerca mia Si ruppi una rygriata e ci resta la gelosia Si ruppi una ricreta, e ci resta la gelosia Caparino a buco va tu quando squarza Presto si ruppa onda truzza truzza Presto si ruppa onda truzza truzza hey, yeah! Nie di più pelligna, non mi ven battaria Petru Castagna, non mi ven battaria Petru Castagna. E sin davi muovi vedi entà la vigna, la villa duna lusco tu la tyanna, ca villo d'una lusco tu ma all'umari porti pesciu schiumazza, con sala come voi sempre cu cuzza con sala come voi sempre cu cuzza Vorremmo a puntanella a un dicci sunni belli per a un dicci sunni per Oj, bella! Konzala komu vuoi, sempre cupuca. Konzala komu vuoi, sempre cupuca. Estos dos autores y músicos, Mimmo Cavalaro y Cosimo Papandrea, tienen este disco llamado Huri di Humani, que está producido por la agrupación, digamos, una asociación cultural llamada Taran Project. Y hoy dentro de este disco la lira calabresa que tocaba Cosimo Papandrea. Y la canción se titula Pizzicarella. Bueno, pues si sí, Calabria es más o menos la zona de la punta de la bota de Italia o de la, del pie de Italia donde los deditos. Pues digamos que en la parte de atrás de la pierna, de la parte que va desde el gemelo más o menos hasta el talón, es la región de Puglia. Bueno, pues ahí nos vamos a continuación para escuchar un curioso proyecto, un doble disco, titulado Isuoni del barbiere. Es decir, los sonidos de los peluqueros. Esto se debe a que existía una tradición en la región de que los peluqueros y en las peluquerías se tocaba música. Música para mandolina y con esos instrumentos se reproducían pues tanto las danzas de moda como también la música lírica operística que estaba más en boga. Así que precisamente en esas dos partes se divide el trabajo mandolino e ópera lírica, por un lado un CD, y el otro serenate e ballabili, es decir, serenatas y bailables. Por lo Vamos a quedar con un bailable, un One Step titulado Torna Primavera, que recoge esa tradición antigua de los barberos, de los peluqueros italianos de principios del siglo pasado, en la interpretación de la Academia Mandolinística Pugliese. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsiganen. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Cantus Ortunaiseta cantus nahi bisi, cantus Igor senditut nik penakiesi. Cantus y sandu daños, ser basi. Cantus gosturarnitut, gussiakilechi. Cantus es duta verás, il se ameresi. Kantusi ira ganditud gaweta eguna. Kantus ekarri ditut griña ketalana. Kantus bizenitud wernal leko laguna. Kantus se manda usta te obra gabe fama. Kantus sartu konauia seru koya unona. Kantus se manisandut soma i temberia. in segin baititu tu su affrontuia Kantu sait ortsenditu tenne begga tu yak Kantu Kto się głeros, Kantu szorsia, kątu się gin be ton Kantu tonchalas ilcia, kątu się maitem badau, jenco a gracia, kątu się de kiko dauch, am pierrecatia, kątu się desa zaszditen betini ta Pues del sur de Italia volvíamos al sur de Francia para escuchar la música de estos vascos del País Vasco francés, el grupo Calacán, el tema Cantuz, que además ellos han tenido, pues bueno, yo creo que la suerte, aunque desde luego es una cosa bastante sorprendente, de que Madonna les eligiera para llevárselos de gira por un montón de sitios del mundo. Así que, bueno, pues supongo que la popularidad de Calacán habrá crecido bastante y con ello la de la música del País Vasco francés. Desde luego, y yo creo que hay que decir en su honor que han ido haciendo la música bien hecha, que como ellos la hacen Simplemente que, bueno, pues eh, se ha integrado un poco en el show este tan megalómano de, de Madonna con bailarines y de todo por ahí. En fin, una cosa curiosa, si tenéis eh, oportunidad de verlo, por ejemplo, en los vídeos que circulan por internet, ya que la gira, pues creo que ya se ha terminado la gira de Madonna, esta que la ha llevado por 80 países o no, un montón de sitios. Vamos a seguir por eh, Tierras Vascas para escuchar otro proyecto, en este caso más eh, nutrido de personal, con más músicos, un grupo más multitudinario y que se dedican a fusionar también raíces vascas, pero con un elemento también festivo y algo saltarín ellos se llaman snebelza es decir leche negra <risa> Sedia, fissi la finestra, non togli il vapore dai vetri, perché vedi più in là. Ed io so, Ed io sono, lo, so bene, lo so bene, che dentro i tuoi occhi c'è sempre. Pues era la música de Esne Belza desde Tierras Vascas con esta pieza titulada Oroitsen Saitudanean Ama. Es decir, siempre te recuerdo madre, una canción que formaba parte del repertorio de Mikel Laboa, en una tesitura pues, más tranquila, podríamos decir, que la que hemos escuchado de Esne Belza. Dejamos el País Vasco, nos vamos a Cataluña para escuchar esta fusión entre Bugalú y Rumba. Lo hacen los Electric Cosarela. Oímos dentro de su disco Bugalú Wisemua el tema Lupita. ¡Fuego! no qué le pasa niña este grupo, Electric que se inspira en el bugalú ese estilo de música que nació en Estados Unidos, inspirado de ritmos caribeños. Y oíamos su disco, bugalú We Semua", de esta formación bastante grande en la que encontramos algunos músicos que conocemos de otras anteriores formaciones, por ejemplo, Dani Charnego, de la familia rústica. Y aprovechamos para irnos al Caribe, concretamente para escuchar algo de música de Haití, música con raíz en ese territorio en esa isla, en la parte occidental de la isla de la Española, una isla que, como sabéis, comparte con la República Dominicana. Escuchemos al grupo Asakivl y esta pieza titulada Anale. Hey, ah, Anale, no para acá, hey. oh, hey, ah, no para acá, ba Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues mundo fonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Y a ver. volvemos a la península ibérica y escuchábamos música hecha en Aragón, música de la tradición sefardí que hace en el grupo Les Morenillas dentro de su disco de debut Ya Quiero y oímos este tema muy muy picante, bastante explícito diría yo incluso de los que más del repertorio sefardí llamado Encalador. Y vamos a escuchar más música sefardí pero unos cuantos miles de kilómetros más al este. Nos vamos a Rusia para oír al grupo Lampa Ladino. Su especialidad también es la música sefardí, pero con un tratamiento muy peculiar entre el jazz experimental, el rock sinfónico, un montón de ingredientes realmente peculiares. Lo vamos a comprobar escuchando su interpretación dentro de su disco En este mundo de la pieza que lleva por título Abre tu puerta cerrada. una forma de acercarse a la música, a las canciones Sefar totalmente diferente y bastante peculiar y original, la de este grupo que viene de Rusia Lampa Ladino En este mundo es eh, su disco y la canción que hemos escuchado es Abre tu puerta cerrada editada por el sello ruso Sketis Music con el que vamos a continuar también durante los próximos minutos Pues sí, seguimos con más música de este sello, Sketis y también con más música judía, aunque en este caso es música klezmer, la música de los judíos de Europa Central y del Este, y son el trío jazz, formado por tres componentes, que son Christian David, al que oíamos recientemente en el último disco de Consonance Retro también, el toca el clarinete Sanne Murik, que toca el acordeón, y Wishalom, que toca la percusión. Nos quedamos con un tema que abre un disco grabado en directo, y es un tema del mítico clarinetista de Klesmer, Naftule Brandwein son el trío jazz, escrito YAS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 Seguimos en Mundofonías, hemos escuchado otro grupo que nos llega cortesía del sello ruso Skettis Music, que en este caso es el grupo Potir, cuya especialidad pues, son las músicas de inspiración medieval, sobre todo del occidente europeo. Se van al otro lado, ellos vienen desde el este de Europa y se van al occidente, a las cantigas de Alfonso X el Sabio, a la música medieval y renacentista de Inglaterra, de Francia, de España, de Italia, etcétera, etcétera. Lo que hemos oído es una pieza que procede de Francia, del siglo XV, Tugdion, En la interpretación de este grupo, como digo, que viene desde Rusia, Potir y su proyecto su disco Gothic City pues con el siguiente tema Mundofonías va a tener que irse despidiendo ha sido un placer estar por aquí ya sabéis que nos tenéis en radio arroba mundofonías.com que también podéis daros de alta para recibir nuestros podcasts nuestra newsletter y bueno pues para cualquier cosa los tenéis en mundofonías.com y aparte en Facebook y en Twitter en fin donde queráis encontrarnos vamos a acabar con música que llega desde Escandinavia son músicos de los cuatro países escandinavos es decir de Noruega Finlandia, Suecia y Dinamarca se llaman Tranotra, que son las siglas, digamos, de Trading Nordic Traditions, algo así como intercambiando tradiciones nórdicas. Nos quedamos con su tema Carl de Hedgehog, es decir, Carl el Lerizo. Hasta pronto.